político porque ya hemos vivido muchas, eh, eh, varias décadas de que esta democracia eh, se, se pudo lograr mediante el trabajo de muchísima gente, pero no, lastimosamente para los pueblos indígenas no tenemos eh, un espacio propio como para poder discutir una política integral que, que pueda desarrollar eh, la, a las comunidades indígenas como, como pueblos. Y, y justamente esas cosas que, que carecemos, eh, la participación, el diálogo, produce esta necesidad eh, grave de los pueblos indígenas que, que no cuentan con el servicio de, de salud, de, de agua, de viviendas, eh, educación, que, que las leyes están, pero la falta de voluntad política genera esta, esta dependencia que el Estado quiere hacer para que los indígenas sean oficialistas y, y muchas veces la, la oposición también quiere que los indígenas sean opositores a este gobierno. Lo que nosotros queremos es eh, estar libre ante esta puja electoralista que es la que condiciona mucho la participación. Sí, así mismo es. Entonces, ¿y en este momento en qué está el trámite? ¿Félix ¿eh, llegaron a tener alguna reunión con algún... Alguna, ¿Con algún gabinete o algo? ¿Le prometieron no, algo? No, no tenemos ningún contacto con ningún funcionario. El que debería estar más cerca de nosotros debería ser el Instituto eh, Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, sí. que, que es el, el ente de aplicación que debería tener más eh, cercano hacia los pueblos indígenas, pero lastimosamente ese organismo no... No, no no se preocupa por el, la situación de los pueblos indígenas. Lamentable ese hecho, ¿no? Félix, Lucas, te saluda, eh, buen día. Y como siempre, como decía Elsa ahí, gracias por atendernos. ¿Cómo es, eh, me gustaría que nos describas un poco eh, la situación concreta que se está viviendo en los territorios hoy en día eh, de los pueblos originarios? Y sobre todo entendiendo de que supuestamente ha habido una intervención fuerte del Estado, pero que, como vos lo describías bien, ha sido más tendiente a, a dividir aguas a favor o en contra que a solucionar los problemas concretos ¿no? que existen en los territorios. Así, así es, el Estado, tanto nación como provincia, el objetivo es dividir a la gente y eso es lo que nos perjudica a nosotros, porque ya hemos podido organizarnos y también trabajar esto para poder unificar la lucha indígena pero está cada vez más difícil porque eh, no tenemos posibilidad de poder eh, plantear ante el Estado Nacional o Provincial la, la falta de, de voluntad política que deberíamos tener de poder tener la compañía de, de los organismos que están trabajando en el tema y eso eh, genera muchas, eh, mucha preocupación porque los pueblos indígenas eh, están sufriendo muchas eh, necesidades. Eh, hay muerte por el tema de la desnutrición, enfermedad, enfermedad que podría ser como eh, curable, la, como la tuberculosis, eh, la neumonía, y ahora se suma la diabetes, que antes no teníamos, pero la reducción del territorio, Es el, el origen de, de estas causas que hoy estamos padeciendo y también eh, la falta de, de garantía jurídica en los territorios. También eso tiene mucho que ver el tema de la, la permanencia en los territorios, los pueblos indígenas en diferentes provincias del país. Hola, buen día, Félix. Eh, yo lo vi lo hace un par de días por América, por el canal de televisión, donde usted decía que el gobierno no los ayuda, pero ayuda a otros que están afines con ellos. O sea que esto sería una cuestión política, ¿verdad? Sí, justamente hoy lo que estaba mencionando era que los gobiernos, cualquier gobierno que asuma, siempre elige y trata de fortalecer a sus eh, simpatizantes o adherentes. Y eso ya, ya no queremos, porque el Estado argentino reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas a través de la Constitución Nacional, entonces, el Estado argentino tiene que cumplir esa obligación de garantizar el respeto a los pueblos indígenas mediante la aplicación de los derechos. Ajá. Eh, otra cosita. Eh, por televisión están pasando ahora, eh, más precisamente en los horarios de, de, de los partidos, una publicidad en donde dicen, y nombran a Formosa, que pasan, están haciendo redes de, de gas natural. ¿Pasan por la parte donde están ustedes? No, no sí, sí, y esos temas están fuera, o sea, están lejos de alcance de las comunidades indígenas, porque si las comunidades indígenas no tienen acceso a la energía eléctrica, a, al agua potable, y pensar eso, estamos lejos de, de tener acceso a esos recursos, porque la comunidad no tiene recursos, no tiene ingresos fijo ¿Por qué? Porque no hay trabajo. La única... Eh, posibilidad que tiene es tener acceso a los planes sociales, pero esa no es la garantía de, de, de resolver los, los problemas sociales que afectan a los pueblos indígenas, porque el Estado condiciona el otorgamiento de estos beneficios a los pueblos indígenas. Si no sos oficialista, te condiciona. Eh, si no sos oficialista, te corta esos beneficios. Y hay muchos indígenas que trabajan en, en la escuela, en el centro de salud, le dan una beca y que tiene que firmar cada mes el contrato. Entonces, aquel indígena que quiere ayudar a su gente, dar a su servicio como enfermero o docente, depende de ese contrato. Si vos hablas mal del gobierno, eh, eh, te cortan el contrato. Entonces, ese es uno de los problemas que, que afecta a, a, a los indígenas que quieren que quieren trabajar. Ah, y sí, y tengo entendido que la colonia de ustedes está a 180 kilómetros más o menos de la capital. Tampoco no es tan alejado que digamos. No, no. No puedo ir adelante. Así que bueno, es un tema que queda mucho para hablar esto, pero lastimosamente el tiempo no, no, no tengo para poder explicar. Sí, totalmente. Porque estoy en una situación muy también exigiéndome que tengo que estar así y bueno. respondiendo a otras cosas. Pero solamente me resta agradecer el espacio que me brinda para poder mínimamente contar lo que está pasando. Sí, ah, totalmente. Sí. Nosotros queremos dejarle libre, porque yo sé que usted está con los tiempos contados en este momento, y volver a agradecerles un montón eh, de salir al aire y explicarnos un poco. Nosotros vamos a tratar de seguir comunicándonos y si, siguiendo este este acampe y esta lucha que tienen ustedes y desde ya muchísimas gracias le mando un saludo muy especial a su hijo por su intermedio que también tuvo la gentileza de atenderme el otro día en el campamento y bueno ya estaremos viéndonos por ahí Félix y tratar de hacer un poco un informe más específico para ir dando a conocer todo esto toda la lucha de ustedes y que es lamentable realmente que está pasando con los hermanos Cuon, no. muchísimas gracias y te deseo mucha suerte para esa reunión un bueno, beso muchas gracias. Muy un amable. abrazo muy fuerte buen día Félix bueno y así estuvimos con Félix Díaz que es uno, el, el líder de los hermanos Cuon que está luchando acá por un par de derechos como él estaba explicando eh, No, Lucas